...comentarte que este programa de Úscal Música... ...también lo puedes volver a escuchar el fin de semana... ...la misma franja horaria... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia... ...pero eso sí, en redifusión, en repetición... ...y también nos puedes escuchar a la hora que tú quieras... ...el día que más te convenga... ...ya que en cuanto concluye el programa hoy jueves... ...lo subimos a las redes sociales... ...lo subimos más concretamente a la página que tenemos en Facebook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 En definitiva, todo lo relacionado a la música de Euskal Herria también tiene un hueco en las redes sociales, tiene un hueco en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Música de Ryozar y Ratia. El programa de hoy viene cargadito de música Ya que escucharemos el nuevo trabajo discográfico De la formación del norte de Nafarroa Escian, disfrutaremos de todos De los temas incluidos en el nuevo trabajo Discográfico para la gente de Nafarroa Para Ibacusa, dentro del álbum Oyu Isilaca Y también disfrutaremos de las bandas Lier y Zartacoka de Tafaya Esto es lo que nos vamos a poder encontrar Durante estos próximos 90 minutos Durante esta próxima hora y media Aquí en el 100.8 En Berriozari Ratia, en una nueva edición edición del programa Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Jueves en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde, sábado y domingo en redifusión en la misma franja horaria y el día que más te guste, a la hora que más eh, quieras en facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Y comenzamos una nueva edición del programa Úscar Música y lo hacemos con la formación del norte de Nafarroa, lo hacemos con la formación de la sacana Esian que comenzó su andadura musical en 2006. Este año, en 2016, acaba de editar su séptimo disco que lleva por título Esian. La banda cumple 10 años este año y para ello han preparado un trabajo de 9 canciones, de las cuales 7 son de nuevo cuño, más dos versiones de las canciones Versa y Tuz y Esin Aztu que vienen con colaboraciones personales especiales. Un disco peculiar para disfrutar de la celebración de los 10 años de esta formación del norte de Nazarroa, para disfrutar de los 10 años de Escian. esian una banda que continúa con la misma esencia que les ha opado y han mezclado estilos diferentes con las letras de inmensa intensidad. Este nuevo trabajo discográfico ha sido grabado en los estudios Bardotze en octubre del 2016 de manos de Pascal Echepare. De este nuevo trabajo discográfico te extraemos los temas Cero tic y balakíter Ekesnatzean berriro lokartzea Estaban sonando dos de los temas Incluidos en este nuevo Larga duración Incluidos en el séptimo Trabajo de estudio Para esta formación Del Norte de Nafarroa Para Esian Una banda compuesta Por Suriñe a la voz Fran a la voz y guitarra Iker a la guitarra Eneco a la trompeta Íñigo al trombón Bruno al bajo Danel a la betería y Arich haciendo de todo. que Nos vamos con lo que es el segundo larga duración para esta formación de nafarroa para Ibakusa, Oyu y Shilak, es el título del nuevo disco de esta formación, Ibakusa, grupo de metal alternativo de Iruña, que lanza este nuevo trabajo bajo el sello discográfico de GOR. En este nuevo trabajo nos podemos encontrar 10 nuevos temas donde la fuerza de la música acompaña a las historias desgarradoras que nos cuentan. Dunak es el single adelanto que ya hemos escuchado aquí en el programa Luzcal Música, donde se aprecia la evolución de la banda en estos dos años, desde que sacaron su primer trabajo discográfico en 2014, titulado Abustuak Sei. Una banda compuesta por Iñaki Santos a la guitarra, Ander Ordon a la batería, John indusi Zubiat a la guitarra, Iñaki Pulido al bajo y Silvia Guillén a la voz. Nos introducimos pues con este segundo trabajo discográfico para esta formación, para Ibakusa, el álbum Oyu Ishilak, y del texto traemos los temas Dunaki, It's Utzaka. Aquí está la fuerza y la garra de esta formación, la fuerza y la garra de Ibacusa que regresan al panorama musical dos años después, ahora con eh, discográfica, con el sello discográfico GOR y con este álbum titulado Oyu Isilak, y ahí estamos sonando los temas titulados Dunak y el tema Itch Utsak, y la música de Ibakusa nos vamos con la formación de Frenetic, una banda que vuelva a la carga con su segundo trabajo discográfico, Boomerang, dando un paso al frente en su corta pero intensa trayectoria, después de pasar por bandas como Caótico, Esian o No Relax, el cuarteto afincado en Agurain ha venido para quedarse, y es que este segundo trabajo es un golpe en la mesa, una declaración de intenciones. Boomerang está compuesto por 10 canciones, 10 cortes que seguramente no te dejarán indiferente. Este disco ha sido grabado en los estudios Ichura de Altsazu entre septiembre y octubre del 2016 bajo los mandos de Fonta y Fran Pérez. En cuanto a las colaboraciones, hay que destacar el gran trabajo que ha realizado Peyo Reparo de Vendetta, Olat Salvador de Skakeitán, Pablo de la formación de Sacato junto a Iker Pastor dado que han enriquecido cada uno de los temas en los que han participado nos introducimos pues en este segundo trabajo discográfico para esta formación de Gurain, para Frenetic y de te extraemos los temas Testigos de la Guerra y Soy Así Música <risa> Pues así de fuerte viene lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación de Gurain para Frenetic, un álbum que se hacía Marbumeran, como te comentaba anteriormente con bastantes y buenas colaboraciones y ahí estaban dos de los temas incluidos en ese álbum, el tema titulado Testigos de la Guerra y Soy Así, y nos vamos ahora con Auts, que es el nombre del primer disco autoproducido grabado y mezclado entre junio y agosto del 2016 de manos de la formación Lier, una un disco que lo compone nueve cantidades que invitan a mirarnos en espejos incómodos y es que esta banda agita aquellas dudas y contradicciones más esenciales que invaden nuestro interior. La voz seductora, sugerente y contundente de líder hernando es sin duda uno de los sellos de identidad de esta banda. Lidernando protagonizó los primeros pasos de este proyecto, ya que en primavera del 2015 comenzaba a ofrecer conciertos como solista y grabó al mismo tiempo la maqueta Arraso y Gucci de Embora Asco en el espacio creativo Aishabast. Terrac de Saldivia, tras varios directos acompañada únicamente por su guitarra acústica, en noviembre del mismo año del 2015 estrenaba banda en el festival Esdoc a Maituda de Gaspesena. Ahora, el proyecto se ha fortalecido y con la propuesta Outs pretenden agitar, activar y remover a través de su música estos grandes temas. Estos nuevos temas que te puedes encontrar en el álbum debut Outs Ellos Lier de el te traemos Lurrean Egan y es Egin Topa. La música de esta formación, la música de Lier Con líder Hernando al frente De este proyecto musical El álbum Out, ahí estaban los temas Titulados lurean Egan Y el tema es Egin Topa". Hay que comentar que ya estuvieron por aquí, por Euskal Música Dos de los componentes de la banda hace unas eh, Semanas para presentarnos Este nuevo larga duración Y nos vamos con un poquito de Ska, nos vamos con Zartako Ka, ya que el grupo de Strict de Tafaya presentó en 2014, más concretamente en octubre, su segunda referencia, Odol Berrián, Tras estar tocando desde 2008 habiendo superado ya la barrera de los 100 conciertos que les han llevado a lo largo y ancho de la geografía de Náfaroa, además de realizar alguna fecha puntual en Vizcaya Guipuzco y La Rioja, Zartacoca ha visto incrementada su plantilla en verano del 2014, justo a la hora de entrar a grabar el segundo larga duración con la entrada de Asier. Ahora, en 2016 regresan al panorama musical con lo que es su tercer larga duración, Alineados, también estuvieron por aquí, por Edus Calmusica, a hace varias semanas para presentarnos este su nuevo larga duración nos hemos quedado con ese su disco el tercer disco de esta banda de tafalla alienados y de él te vamos a extraer los temas música baño gayyagoda y el tema el sistema te quiere así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 PON BATEN MODUAN BIA ORPEGIT DAOZKA DALA BATA SAGUTZEN Beste bate iztiten da Gauetan izatenda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 Thank you.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 años. Toman parte también en el espectáculo y proyecto musical Barne Miraila. Después se involucran en el espectáculo Chilinchori, junto a 55 artistas de diferentes modalidades. En 2014, esta formación, Begis Begis, dieron 20 directos. El segundo disco lo autoeditan en 2015 bajo el nombre Joan Yes, Egin Bañolen. Se graba en los estudios Eche, Tipi con Jeremy Yarad de Técnico. Ahora Eche.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 Satsang with Mooji punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que ya sabes que estamos contigo en directo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en redifusión en el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia y en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Hasta entonces, saludos, a disfrutar de la semana. Agur, que tanto pasa. Música Aku dut mai te te дуgana Unor kagitzen astida laku dut mai te te дуgana Asturerei riaturei ria eriñor kagitzen dira zure irria zure irria eriñor kagitzen dut una Ezti dut dutu maite, merte dudana In jork adintzen ezti dalako, dutu maite, dudana Inyork,